minutos con el Secretario de Trabajo eh, del Gobierno de La Pampa, Marcelo Pedontá. Marcelo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pali, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bien. bien. Y siento mucho lo del transmisor, porque son cosas que además de, de la sensación de amargura y de sazón, tienen su costo y, y, y en los tiempos de hoy, sí. donde todo es muy finito, debe ser un... Un dolor de cabeza ustedes. Sí, más para un medio comunitario, como el nuestro, Absolutamente. Eh, que se complica un poquito más. Y nos tiene alquilada la tormenta, la verdad, las tormentas. Porque cada vez que cae un rayo le pasa algo al transmisor. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Marcelo, eh, vamos a hablar un ratito. Eh, se habilitó la obra privada. Eh, los albañiles pueden empezar a trabajar en la provincia de La Pampa desde ayer. Bueno, no les tocó un, el mejor día, pero ¿cómo viene esto? Lo, ¿Las autorizaciones? ¿Estás un poco a cargo de todo eso? Eh, sí, mirá, la verdad que ayer era un día con bastante expectativa, sobre todo para cuando uno pone en funcionamiento un sistema de esto, donde tendríamos, teníamos que velar también para que eh, en, en el afán de encontrar su autorización no violáramos los principios me, eh, básicos del distanciamiento, que no hubiera de borde, la verdad. Le tengo que agradecer a la gente de la BOCRA, a la gente de la Cámara de construcción, porque si bien al principio, hasta que te organizás un poquito, luego se agilizó el sistema y ayer estuvimos dando casi eh, más de 200 y pico de, de autorizaciones en Santa Rosa, sin ningún tipo de problema, sin amontonamiento, y eso nos permite ya quizás en, en el envío inicial haber eh, arrancado muy bien. En el día de hoy esperamos, no sé si un, otro tanto en Santa Rosa, pero sí que empiece a ponerse en marcha perfectamente en el interior de la provincia. ¿A cargo de quién está en el interior, los albañiles? Mira, nosotros tenemos que en donde en el decreto dice que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Trabajo, uh -huh. pero bien, donde no tenemos delegación por una cuestión de no entorpecer el accionar de, de los pueblos, hemos sacado una resolución donde delegamos esta, esta competencia en los intendentes de cada localidad. Y nosotros quedamos como una especie de rueda de auxilio para cualquier novedad o situación que se pudiera presentar. De hecho, en muchos de nuestros pueblos algo se venía armando, algo se venía haciendo. Así que, que bueno, estamos bastante contentos. Ahora viene lo más importante, que es la responsabilidad de cada uno de los actores de esta cadena productiva para que, para que nos cuidemos entre todos. Claro. Eh, Marcelo, ¿cómo es el trámite? Eh, estoy el pensando trámite sí, dale, a ver. en Santa Rosa. Hmm. Eh, eh, el albanil, el changa El que hace una obrita chiquita Va a la OCRA, mm. Le hacen una planilla No es una planilla a los fines confiscatorios, Ni a los fines, digamos, inspectivos Sino a los fines informativos Se eh, firma esa planilla Por autoridad competente de la BOCRA, Vienen a la Moreno 265 A la sede de la Secretaría de Trabajo Y ahí automáticamente pedimos los certificados sin, sin ningún requisito más Ahora, si es una empresa Que está constituida, que está formalizada eh, se comunican con la Cámara de Construcción de la República Argentina sede de La Pampa eh, y eh, firman, o sea, sacan una planilla donde especifican los metros cuadrados, el lugar de la obra, qué tipo de obra, y con eso, y firmado por la UOCRA y por la cámara, ya directamente vienen acá y se llevan las autorizaciones para todos los trabajadores autorizados. Ah, claro, tiene que presentar la lista de los trabajadores que. Sí, porque ¿no? hay una, hay un, digamos, eh, cada tantos metros cuadrados, el equipo de epidemia nos dijo que era aconsejable que hubiera tanta, tantos trabajadores. Entonces, uh -huh. a partir de ahí es que hacemos esta, esta ficha técnica para hacer un seguimiento, porque además también vamos a tener nosotros eh, en, en la Secretaría la, la tarea de acompañar en este periodo de prevención y de educación eh, y, y vamos a, a visitar las obras, vamos, estamos ahí, Salud Pública nos prohibió, nos prohibió de, de barbijos para que podamos darle a aquellos albaniles que no los pueden adquirir o no, puede, no los pueden encontrar. Así que, que, bueno, vamos a hacer un trabajo de, de, de, de prevención y de salud durante este tiempo. claro eh, ¿Tiene vigencia el permiso? Eh, ¿Una fecha? no eh, El, ¿cómo el es? permiso tiene vigencia donde, mientras dure el tiempo declarado para la obra, por ejemplo. No es lo mismo un permiso para un albañil que va a trabajar en la construcción de una casa desde los cimientos al techo que para un albañil que eh, pide para hacer un pilar y eh, 15 metros de tapial. Claro. Digamos, ¿Por qué? Porque lo que, lo que, acá lo que se intenta es tener medianamente controlada la circulación sí. de los trabajadores de la UOCRA para saber medianamente que no sé, este no es un permiso para andar por la ciudad, este es un permiso para ir del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa sin que eh, tengan ningún tipo de inconveniente y para que lo podamos identificar y también para que la policía cuando hace los controles tenga, eh, sepa de qué se trata ese trabajador, a dónde se está dirigiendo y, y podamos trabajar eh, organizadamente en la comunidad, que es lo que nos va a permitir salir lo más airoso posible en esta situación. Eh, Marcelo, estoy pensando, eh, porque se habla de albañiles, pero esto incluye que, eh, por ejemplo, pintores, algún colocador de cerámicos. Todo... Lo que se habilita la construcción privada. Ah. Un, automáticamente lo lleva o lo empareja al albañil, pero no es el albañil solamente porque una casa sin conexión eléctrica no, no la podés terminar, claro. sin un techista muchas veces. Aparte, hoy día hay mucha especialización en las tareas en sí. la obra privada sí un el mismo gasista que pone el piso no es el que hace el fino y bueno eso lo tenemos en cuenta porque vuelvo a repetir el concepto generalizado es albanil claro. pero lo que está habilitado es la obra privada claro. sí sí sí y siempre bueno le hacen hincapié en, en, en las medidas de higiene y seguridad sí, en esta época digamos eh, sin estigmatizar a nadie solo tenemos a través de la de, de las empresas eh, organizadas y constituida la capacidad de hacer un seguimiento mucho más fácil de todo aquel albañil que vuelvo a repetir, de que se gana su vida eh, una semana haciendo un pilar, a la otra semana haciendo un tapial, a la otra semana revocando un baño. Bueno, la idea es tener medianamente el lineamiento de prevención y con la definición que da nuestro gobernador de que queremos mantener a rajatabla nuestro estatus de salud pública, como una provincia de no transmisión, es que estamos trabajando en todos estos sistemas. Uh, sí, sí. Marcelo, te cambio de tema. Eh, los gremios estatales, eh, sobre todo UTELPA, viene insistiendo en reunir la paritaria, la mesa paritaria. Eh... Mira, eh, UTELPA se hizo público. La intersindical uh -huh. también ha pedido uh -huh. eh, eh, buscarle alguna alternativa a una negociación vía virtual. Por lo, eh, eh, y, y nosotros lo vemos que el dirigente sindical está preocupado por la situación de sus afiliados y en función de eso solicita. Ahora también nosotros hoy tenemos que fijarnos prioridades y con todo el dolor del alma y sabiendo de que la inflación que parecía antes de la pandemia, que empezaba a tener un control y empezaba a achicarse en los últimos dos meses ha tenido otra vez un signo de rebrote y eso genera alguna mella en el poder adquisitivo del trabajador asalariado, pero también es cierto Y esto lo entendemos y lo entienden los trabajadores y los representantes de los trabajadores porque los mismos trabajadores tienen un gran principio de solidaridad. Nosotros tenemos hoy recursos eh, enfocados en aquellos sectores de la sociedad que no tienen ingreso alguno y que no tienen posibilidad ni siquiera de, de trabajar. Claro. Entonces hay toda una reestructuración presupuestaria. Por supuesto que vamos a tener que sentarnos a hablar, por supuesto que vamos a tener que en algún momento, si esto se se dilata en el tiempo, eh, generar los mecanismos para, enco para encontrarnos en una negociación, pero bueno, eh, esto es producto de los inicios de, de, de una charla donde desde el gobierno provincial entendemos perfectamente la posición de los trabajadores y de sus representantes, pero también entendemos que hay una, un principio de, so de solidaridad que los hace entender algunas prioridades que hoy tiene esta pandemia. Claro, sí, y esto va por mi cuenta, eh, estatales están cobrando el último día hábil, bueno, ahora cobran el jueves ya, y cuando hay gente eh, de muchos rubros eh, que no pueden trabajar y bueno, no tienen ningún ingreso, y a eso está abocado el gobierno provincial. Y además hay sí. que reconocer que todas las previsiones de ingreso que tenía el gobierno provincial se han hecho añicos. Claro. Hoy la recaudación, hoy la inflación ha superado largamente la recaudación. Pero, pero vuelvo a repetir, esto. No genera desde el gobierno provincial una situación donde nosotros neguemos que hay que empezar a buscar los, que, los caminos de diálogo y de ver cómo, cómo también eh, miramos ese sector. Pero hoy, eh, claramente, la, la, la prioridad eh, creo que de toda la sociedad eh, son los sectores más vulnerables y cuando hoy hablamos de sectores vulnerables, estamos hablando de aquel también, de aquel trabajador Que nunca estuvo la necesidad de acudir al Estado para alguna, algún grado de asistencia, pero que hoy ni siquiera puede prender las luces de su emprendimiento y que tiene cero ingreso, y para eso nosotros estamos redireccionando alguna, alguna, algunas partidas, viendo cómo se generan eh, productos a través de nuestro banco que, que han sido muy efectivos. Eh, la entrega o, o el otorgamiento de los, de los préstamos a tasa cero para, para pagar los salarios ha sido muy importante a tal punto que ha acaparado casi más del 35% de los asalariados de la provincia de La Pampa, pero bueno, son todas herramientas que necesitan de un esfuerzo de todos los pampeanos, de una mirada distinta a la que si estuviéramos en tiempos normales. Mm. Eh, y esto eh, no quiere decir que no estén en su derecho los dirigentes sindicales de pedir una paritaria salarial. Ahora bien... Eh, también nosotros tenemos la responsabilidad de conducir en el medio de esta pandemia la cosa pública. Ah. Marcelo, eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, agradecerte, agradecerte por, por permitirme siempre transmitir la, la idea del gobierno y, en general y, y, y de la Secretaría en particular. Bueno, que tengas buen día. Buen día. Eh, la palabra de Marcelo Pedonta, el secretario de Trabajo eh, del Gobierno de La Pampa, pasó por la mañana, Queremesera a 8:16 minutos.